El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta... Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de la solidarización del libro del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la... Tengo... Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Informativo Farco, un noticiero que hacemos hace más de 10 años en red desde todo el país lo emitimos cada día desde aquí, desde Rosario donde está nuestro centro de producción los invitamos a compartir la primera edición de hoy lunes 7 de septiembre de 2015 Y comenzamos en la ciudad de Buenos Aires porque allí un canal de televisión comunitario fue allanado violentamente y sufrió el decomiso de sus equipos. Se trata de Antena Negra TV, un canal gestionado por una cooperativa de trabajadores que transmite tanto por el sistema analógico como por la televisión digital. El allanamiento fue concretado por la Policía Federal y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación, ex Comisión Nacional de Comunicaciones por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi según la denuncia el canal interfiere a la empresa de seguridad privada Prosegur este allanamiento Y el decomiso de los equipos del canal Antena Negra TV se produce cuando nuestro país está vigente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que garantiza a las organizaciones sociales el derecho a gestionar un medio de comunicación. Sobre este tema tenemos un informe que prepararon nuestros compañeros de la FM Riachuelo. Hola amigos y oyentes de todo el país. El pasado viernes 4, en un operativo conjunto, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, AFTIC, y la Policía Federal allanaron y decomisaron el espacio y equipos de la emisora comunitaria Antena Negra TV del barrio de Villa Crespo, ciudad autónoma de Buenos Aires. El ingreso al local se produjo de forma violenta, una única persona de la emisora fue autorizada a acompañar a los funcionarios y no permitieron que fuera grabado el procedimiento. Una vez que ingresaron, se exhibió la orden de allanamiento y de comiso en una causa en donde se los acusa de interferir una señal. Escuchemos el testimonio telefónico que brindó a FM Riachuelo el polaco, integrante de Antena Negra TV. Entra sin ningún permiso y sin ningún aviso al predio Atravesaron para eso dos puertas, que generalmente están cerradas, y mostraron una orden que dice esto, allanamiento y decomiso de equipo por tratarse de una interferencia. Legalmente debería intervenir en la afca no la CNS. Y por otro lado, una gran irregularidad. Es muy extraño que una de las partes del conflicto sea la Policía Federal y le pidan a la misma Policía Federal que haga el operativo. Ya en el lugar del hecho, Martín Sande, presidente del Canal Comunitario, Nos decía lo siguiente. Vueltas, de canal, parte de los equipos para poder ingresar, deslocalizaron todo, lo que terminaron rompiendo fue lo Agarraron los equipos en un principio intentaron llevarse las cámaras como la orden era por interferencia y inter... que Como Esta situación preocupa profundamente a los medios comunitarios y a todos los involucrados en una lucha por una comunicación popular libre y diversa, además de encender una grave alarma por la reincidencia en el uso de métodos represivos, violentos y de decomiso de bienes de los trabajadores de la economía popular que están teniendo lugar de forma continua. Quienes transitamos los medios comunitarios, alternativos y populares, por elección y por convicciones políticas, no vamos a permitir que se avasalle nuestro derecho a ejercer la libertad de expresión y comunicación popular. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo, Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este allanamiento y decomiso de equipos contra un medio comunitario tuvo un importante repudio desde distintos sectores. El Foro Argentino de Radios Comunitarias repudió lo ocurrido y convocó a la solidaridad con Antena Negra TV. En un comunicado firmado por su comisión directiva... Farco expresa que nada justifica en un contexto democrático la violencia de las fuerzas de seguridad y el uso de métodos represivos sumados al decomiso, destrozos y maltratos sufridos por los compañeros y compañeras de este medio de comunicación. El comunicado de Farco continúa diciendo que... Los decomisos violentos a los medios de comunicación populares tienen una larga y negra historia que no puede ni debe repetirse, ni mucho menos avalarse desde ninguna orden judicial ni organismo público de la democracia. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Comienzan hoy los alegatos en el juicio oral y público por la tragedia de 11 Para esta semana está previsto que expongan los abogados de las tres partes querellantes que agrupan a los familiares de las víctimas. El lunes que viene será el alegato de la Fiscalía y luego vendrá el turno de los abogados defensores de los 28 acusados. Recordemos que en este juicio, que comenzó hace un año y medio, hay varios funcionarios y empresarios en el banquillo. Entre los principales acusados están los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el dueño de la empresa TVA, Claudio Sirigliano, otros ejecutivos de esa firma y también el maquinista Marcos Córdoba. Las penas que podrían alcanzarles en ningún caso superan los seis años de prisión, aunque los familiares aspiran a que se cambien las calificaciones de los delitos para que puedan tener condenas más altas. Recordemos que el choque del tren fue el 22 de febrero de 2012, murieron 51 personas y casi 800 resultaron heridas. Y nos vamos ahora a Chubut porque en Esquel una masiva marcha repudió el espionaje ilegal que sufrieron vecinos de la ciudad y exigió condena a los responsables. Tenemos el informe de nuestro compañero Pablo Galperín desde Radio Caleuche. Buenos días compañeros de Farco. Una masiva marcha en defensa del territorio y de los bienes comunes se desarrolló el pasado viernes en la ciudad de Esquel, como ocurre los días 4 de cada mes desde hace más de 12 años. Además del histórico rechazo a la megaminería, esta marcha tuvo el agregado del contundente repudio a las operaciones de inteligencia a vecinos de la zona, que se conocieron días atrás en el marco de una audiencia por la recuperación de territorio mapuche en vuelta del río. La concentración tuvo lugar en la Plaza General San Martín a partir de las 18 horas. Allí se leyeron las adhesiones de distintas instituciones y organizaciones sociales. Posteriormente, al ritmo de los bombos y portando numerosos carteles, la multitud inició su recorrido hacia una estación de servicio para brindar su apoyo a los trabajadores que llevan adelante medidas de fuerza por la precariedad laboral en la que se encuentran. En su camino, los vecinos se dirigieron hacia los tribunales donde dejaron decenas de nuevas fichas ficticias y entonaron cánticos contra los integrantes del Ministerio Público Fiscal. De este modo se expresó el repudio al accionar de los fiscales y se insistió con el pedido de renuncia que se hizo público previamente a través de un fuerte documento elaborado por la Asamblea y que fuera leído el miércoles pasado en las puertas de los tribunales de Esquel. Nos sentimos profundamente indignados ante la gravísima situación de indefensión institucional provocada por parte del sistema judicial y político, tanto a nivel provincial como nacional. Los responsables de estos delitos deben ser identificados, investigados procesados y condenados con todo el peso de la ley si es que la justicia todavía existe en nuestro país por todo esto exigimos la renuncia de los integrantes del ministerio público fiscal exigimos que se investigue quiénes fueron los responsables del delito de espionaje ilegal a vecinos de Esquel volcado en fichas desde quien dio la orden hasta el empleado de un organismo estatal dependiente de nación que lo realizó que caiga sobre ellos todo el peso de la ley Exigimos que las empresas mineras y los proyectos mineros sean retirados inmediata y definitivamente del territorio de la provincia del Chubut. Declaramos en estado de alerta y movilización y asamblea permanentes Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, informó Pablo Galperín para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Bariloche, el kirchnerismo perdió la intendencia a manos del candidato del gobernador Huertilnek. El intendente electo es Gustavo Genuso, que se impuso con el 49% de los votos a la actual intendenta María Eugenia Martini, que alcanzó el 24,6%. También en Córdoba hubo elecciones municipales en 10 pequeñas ciudades y pueblos, en mendiolaza cerquita de la capital, por ejemplo, el radical Daniel Salivi logró su reelección, mientras que en la localidad de Hernando el radicalismo también ganó desplazando al justicialismo. En la mayoría de los demás municipios ganaron los oficialismos, en algunos casos el peronismo. Recordemos que el próximo 13 de septiembre serán las elecciones a intendente, nada menos que en la capital de la provincia, la segunda ciudad del país. Y nos vamos ahora a La Rioja porque allí la Universidad Pública tendrá una carrera sobre economía social a la que podrán acceder integrantes de cooperativas de la provincia Tenemos el informe de nuestra compañera Flavia León desde Radio La Bocona de Anillaco Buen día compañeras y compañeros de Farco, buen día audiencia en todo el país Existe otra economía que no es la del mercado o la del mundo financiero y que cada día gana mayor relevancia. Se trata de la economía social o popular de la cual forman parte aquellos emprendimientos productivos llevados adelante por cooperativas o asociaciones. En ese contexto se ubica la noticia de la creación de la Diplomatura en Economía Social y Desarrollo Local que se dictará en las sedes de la Universidad Nacional de La Rioja. A nivel país, esta iniciativa fue implementada en universidades de siete provincias. Para interiorizarnos en los detalles, hablamos con Alejandro abraham promotor de desarrollo social de la nación en nuestra provincia y uno de los impulsores de la callera. Es una carrera que dura un año. La única condición es saber leer y escribir va a haber varias sedes en la provincia, como para que tengan acceso a todos los productores y todas las organizaciones. Las organizaciones vienen y designan a quienes de sus cooperativas, vecinales, asociaciones civiles, distintos tipos de organizaciones de productores, mandan como estudiantes delegados de sus espacios. Lo interesante de esto es que la diplomatura no busca solamente una capacitación en economía, en comunicación, en proyectos y en una práctica concreta de todos estos conocimientos, sino que también o principalmente busca la organización de los productores. La especialización contará con 300 plazas que serán distribuidas en acuerdo con una mesa intersectorial con las organizaciones. La diplomatura tiene un costo para el Estado Nacional de 3 millones de pesos que son financiados desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. En términos de inversión, es quizás la más grande que se haya destinado al sector en su conjunto, puesto que en nuestra provincia los fondos coparticipables que le corresponden por la ley de cooperativas no vienen siendo contemplados en el presupuesto.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 Y así pasó la primera edición de Informativo Farco de este lunes 7 de septiembre de 2015. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a nuestros compañeros y compañeras, los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país.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 Argentina abre sus brazos a los refugiados sirios. El programa especial de visado humanitario para extranjeros afectados por el conflicto de la República Árabe Siria entró en vigencia en octubre de 2014 y se extiende hasta el 21 de octubre del presente año. La iniciativa está destinada a personas de nacionalidad siria y sus familiares y también se extiende a nacionales palestinos. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, destacó la rapidez con que Argentina adoptó la medida. La Dirección de Migraciones Argentina, dependiente del Ministerio del Interior, tomó una decisión, la 30 y en el del año pasado, en 2014, octubre del 2014, en el cual facilita el ingreso a los ciudadanos sirios para precisamente poder resolver esto de poder irse de la situación de la guerra. La Dirección Nacional Electoral rechaza la aplicación del sistema de boleta única en las elecciones de octubre. Su titular, Alejandro Tulio, sostuvo que este no es el mejor momento para introducir modificaciones que solo traerán mayores conflictos cuando faltan un poco más de 50 días para los comicios. La oportunidad es... Eh... Eh, la peor porque estamos en medio de un proceso electoral a 50 y pocos días de las elecciones y por lo tanto eh, modificar el sistema de votación traería riesgos importantes respecto de la certeza de las elecciones. Poner dos sistemas coexistentes exigiría un esfuerzo de capacitación muy grande, un esfuerzo de... Eh, puesto en funcionamiento de mecanismos logísticos, de diseño de boletas, cambiar el cronograma electoral, cambiar la ley electoral, demasiados cambios para que se puedan que puedan ser absorbidos en un proceso electoral. En agosto creció un 7,1% la producción de automóviles. La Asociación de Fabricantes de Automotores detalló que en agosto se fabricaron 49.048 unidades, lo que representó ese crecimiento a igual mes de 2014 y un 8,4% más que en julio pasado. Argentina en Noticias, panorama informativo de www.argentina.ar Fin Espacio Publicitario